Buenas noches a todos. ¿Cómo la están pasando? Bien. Se nos está cumpliendo el sueño esta noche. La base está grabando su primer CD en vivo. Gracias a todos. Gracias de corazón. Sin ustedes, la base no sería lo que es hoy en día. Uno de los mejores grupos de la movida, según muchos que saben de esto. A ver, queremos saludar. Olvidarnos de nadie, a los productores de la base, Sergio Sanavia, Oscar Cito Belongi, ellos nos dieron la posibilidad de estar hoy acá en este escenario, nos dieron todo para que podamos ser lo que somos acá arriba, un grupo que cada día aprende más y más. También queremos agradecer a Reproducciones, la oficina que confió en nosotros. Gracias a ellos, gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente del país, a todas las provincias que cada vez que nos vamos de gira nos abren la puerta con tanto cariño. Y gracias a eso podemos visitar países vecinos como Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay. Para todos ustedes va dedicado este disco en vivo de La Base. Gracias de corazón, gracias a todos ustedes. La Base está sonando y las palmas arriba y arriba. las palmas arriba y arriba un agradecimiento muy especial a todos los padres de cada uno de los músicos a todos los hijos de cada uno de los músicos gracias a todos a ver cómo seguimos las palmas arriba de todos y las palmas arriba de todos el que l o hace palmas se deja, se deja el que l o hace palmas se deja, se deja seguimos con la base los relojes con las manos Argentinos ha llegado la hora de jalar y está bien. ボランティアとコシカンラボランテ e アとコシカンラボランティアとコ e カンラボランティアとコシカンラボランティアとコシカンラボランティアとコシカンラボランティアとコシカンラボランティアとコシカンラボランティアとコシカンラボランティア ケティンとコーナ ファッションのスライス、フライ